Sí, sí, acaba de suceder con, con una interesante representatividad de dirigentes, de acá de Patagones y también acompañado por, por unos cuantos de, de Biosma.、Eh, uh -huh. Bueno, lo que queríamos hacer era expresar a la comunidad, digamos, por qué paramos, digamos, que, que escuche nuestras expresiones en relación al paro. Máxime que hay ahí una, una batalla simbólica fuerte eh, eh, cada vez que. Que hay un paro general, como, como corre m o o c en el arco. Y bueno, de ahí es, expresamos, digamos, que no solamente lo general en relación a a las políticas de este gobierno que nos están llevando a donde nos están llevando, digamos, con la desocupación, con el hambre, sino también la realidad particular de que vivimos acá en, en la Patagonia.、Eh, uh -huh. Marcamos, por ejemplo, hay algunas declaraciones hechas por por. Periodistas de medios hegemónicos que realmente son escandalosas, en donde hablan que los patagónicos somos los privilegiados en el medio del ajuste.、Sí. Y bueno, queríamos resaltar a la comunidad que ahora vienen por todo. Ya no es un sector de trabajadores, ya no es un dirigente, sino que están expresando directamente una región entera,、eh, apostando obviamente a, a quitar recursos de donde cuenten. Para, para financiar la especulación financiera y la fuga de capitales.、Eh, así que bueno, queríamos, queríamos expresarlo y detallar cuestiones particulares del pueblo en relación a eso.、Uh -huh. Hoy hacíamos una recorrida y cada uno de los sectores tiene como su,、eh, digamos, motivo para movilizarse y para parar concretamente, ¿no? Sí, sí, sí. Era, es bien, bien clarito c o m o cada uno de los sectores. En tanto trabajadores, es un caso particular de, de una política que está arrasando con derechos.、Mm. Eh, dábamos el ejemplo, bueno, la, la locura esta de, de, de, de, de la quita de recursos para trabajadores patagónicos, lo poníamos como, como ejemplo precisamente, porque no solamente vulnera derechos de trabajadores, sino también es una política de quita de soberanía. Eh, la Patagonia tiene dos habitantes por kilómetro cuadrado y cualquier país que se precie de tener una política integral de desarrollo y de soberanía debería, debería estimular su población.、Uh -huh. eh, que ellos tomen esta definición y, encima, con desparpajo, que, que digan ante los medios que somos los privilegiados, da cuenta que es lo que quieren. Eh, eh, con la Patagonia,、eh, digamos, simplemente es abandonarla. Con esto de gobernar es despoblar, h o y de poblar, hoy lo decíamos en otro medio, digamos, este es un, un ejemplo claro. Y también no les interesa porque no tienen masividad en los votos, amén de, de que perdieron en las elecciones. Entonces, bueno, todo esto apunta a, a condenar un territorio entero, lo cual,、eh, la verdad,、eh, por lo menos en, en la historia de la democracia reciente, es, eh, es, eh, es llamativo. Uh -huh. eh, ¿Cómo va a ser,、eh, Nicolás? En el caso de Patagones, ¿va a haber alguna actividad en particular hoy o se va a centrar en lo que ocurra en Viedma? Nosotros hicimos esta conferencia como manera de, de, de mostrar un arco amplio de unidad y hoy、uh -huh. vamos a marchar a Viedma, las organizaciones de Patagones. Eso es, digamos, el aspecto positivo n o cierto? es que tiene,、eh, si se quiere, esta lucha: ¿no? que, se, que cada vez son más los sectores que se van eh, juntando eh, por, en,、eh, con un mismo objetivo ¿no? de, de, de, de rechazar y oponerse a las políticas del gobierno nacional. Sí, hay un trabajo que tiene que ser paciente y consciente de, de urdir unidad, que no sea un lugar común,、uh -huh. eh, porque no es fácil. No es fácil, de hecho, en la historia de la clase trabajadora, fueron muy pocos los momentos puntuales donde hubo unidad total. Entonces, eh, eh, construir primero esta voluntad y después lograrlo con, con hechos concretos es algo positivo.、Eh, con un paro en la calle,、eh, pero también con una propuesta, tiene que haber propuestas políticas que puedan implementarse, sea en lo sindical. s e s O sea, en los circuitos de conducción del Estado. Esto,、uh -huh. Nunca podemos abandonar esta pretensión, máxime cuando ahora、eh, han instalado fuertemente que la política es mala palabra.